Ya se me olvida. Sí, estoy tomando aire porque... Perdón, le Olvido, transmitir en Facebook. Está muy caliente el aire Listo, y, comenzamos, ya estamos en Facebook. Ah, con... Y con abanico con porque... Abanico ay, todo. Dios mío, esto está... Yo quiero aguantar estoicamente. Yo estoy a punto de rajarme, eh, ya les dije que regreso, ahorita me voy a, a poner un letrerito de no estoy, favor de no molestar, y regreso en... Invierno. En invierno. Porque de verdad... Bueno, no, puedo regresar en tiempo de lluvia, solamente ya que llueva bien, bien, porque luego las primeras lluvias suelen ser también así como unas cuantas gotitas y parece uno que está en un sábado. No en un vapor. Así que... Como quisiera estar en Suecia. Oh, sí. Saludos, ya pronto. Saludos hasta Gotemburgo. Saludos porque que ya están dormiditos. Allá tienen 20 grados, y dicen que está haciendo un calorón. Ve no maestro, hoy están a 22, hoy estuvieron Uf, a 22 oh, grados que quemando. y decían ellos que es un calor tremendo, le digo, ni aguantan nada, aquí estábamos a 32 grados y estábamos sobreviviendo, uh -huh. pero bueno, pues eh, le dejo que mande todos sus saludos aparte. Bueno, a hasta Gotemburgo, a, los a Mariana, a Óscar y a, a, a, a María. Uh -huh. Y aquí el señor Sergio Fong, que esperemos que no inicie. Bueno, ahí viene ya con sus ruiditos. No, a por favor. Para preparar cafés. Saludos al señor Sergio Fong. Aquí está apareciendo en pantalla. Si eh, alguien en no posesión lo conoce, de lucha libre. <risa> si alguien no, no lo conoce, eh, ahí se los dejamos. Perdón, hoy tenemos muchos eh, mensajitos que contestar. Ya en un ratito más. Eh, te voy a decir por qué sí. ando contestando tanto mensajito, pero bueno, vamos a, a comenzar, ya leíste las gracias a Juanito, todo terreno. Ah, Juanito, todo terreno, 4x4. Cuatro que lo sabe todo y lo sabe hacer todo. Y le mandamos saludo, también saludos a Yair por si acaso algún día nos Dice escucha que tiene... y que nos extraña. Pues le mandamos saludos a Yair, que era bueno, nuestro que chico de control. Eina rasca y acaricia, hace todo. Y vaya que sí. No sé, eso se sí oyó como muy comprometedor, pero bueno. Oye, pues el día de hoy estamos en el programa número 202 eh, y te traigo un, un, un tema a tratar, que yo sé que tú conoces del, del tema, yo no tanto me tuve que poner a investigar, pero la verdad es que para mis oídos ha sido un placer. El día de hoy vamos a hablar sobre el maestro Alberto Pedraza, que es muy bien apodado como el rey de la cumbia sonidera. Sí, de Juan de Aragón. Exactamente, exactamente. Yo estoy fascinada, eh, me he encontrado, fíjate, bueno, te lo voy a mencionar en un ratito, pero chistosamente una de mis canciones favoritas es de él y yo no sabía eso, yo no estaba enterada. Entonces, bueno, ahorita, ¿por qué vamos a hablar de él? Porque pues estamos a poco tiempo de ir a la Ciudad de México a un evento, ya lo hemos estado mencionando, y vamos a aprovechar la vuelta para eh, contactar a varias personas que tienen que ver con este gran movimiento sonidero que hay en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Que aquí no tenemos tanto. No, porque hacen falta bailadores. Aquí la gente no baila casi. ¿Crees? En el DF, no, <risa> <risa> la verdad. Ya sé. Y en México, pues, la, es, un, es un... es parte fundamental del habitante del, del, del, del DF es bailar. Y aquí como que no se desarrolló tanto, porque pues, aquí tenemos mucho mariachi, ¿no? Sí, que está bien pues, sí, pero, vamos. pero pasemos al siguiente tema. Sí. <risa> Oye, pues la verdad es que sí hay muchísimo que platicar el día de hoy, lo tenemos que organizar, pero bueno, yo te platico un poquito lo que yo sé y ya tú me dices, eh, me, me haces más amplia la información, por favor. El señor Alberto Pedraza nació, como ya dijiste, en la parte que se llama San Juan de Aragón, que es una colonia de la Ciudad de México, donde han surgido varios artistas de la cumbia mexicana sonidera, como el Supergrupo Colombia, mismo que él fundó junto con su hermano, llamado Aarón, y lo integró durante 24 años. Ahí se compusieron eh, algunos de los éxitos de la agrupación, como la bien conocida como la cumbia gabacha, uh -huh. que en un ratito te la voy a poner. Sí, sí. Eh, él incursiona musicalmente destacando en varios conjuntos como eh, la tropicana Aragón, supergrupo Colombia y su ritmo y sabor. Actualmente... Como ya dijimos, es conocido como el rey de la cumbia sonidera. Parece que algunos otros se lo han querido adjudicar y decir, ah, yo sé más, ah, yo puedo más, pero la gente dice que nada. Aquí el rey de la cumbia es Alberto Pedraz. Lo que pasa es que los sonideros tomaban sus temas para hacer sus, sus shows. pues. Es uno de los, de los temas, repitiendo la palabra, que vamos a llevar como muy fuerte en preguntas hacia ellos, el saber por qué la cumbia de Alberto es tan... Fácil de, de hacer clic con los sonideros, ¿no? A mí eso me llama muchísimo la atención, ¿por qué la utilizaron tanto? ¿Por qué la utilizan tanto, no? Porque grandes nombres como La Changa, eh, bueno, y otros, Ajá. la utilizan muchísimo para, para todas sus fiestas y esto, y pues a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Sí, el, movi el movimiento sonidero es muy recurrente en la Ciudad de México. Tiene que ver con la cuestión económica. Porque... Sí. Anteriormente, pues tú no, no tienes barro y quieres hacer una fiesta, pues con unos viniles, ¿no? Toda, sí. Yo recuerdo aquí en Guadalajara había un programa que se llamaba Barrio Latino de Calzado Canadá uh -huh. y varias personas que querían hacer su fiestecita y no tenían ni tocadiscos porque literalmente no teníamos ni tocadiscos, pero sí existían los, los Walter Campero, unos radiecitos muy, muy famosos que nunca se arrojaban. Y la gente ponía su radicito y, y ponía eh, Barrio Latino de Calzado Canadá, la fábrica este de Salvador López Chávez, tenían un programa, lo patrocinaban, no, no sé honestamente si era parte de, de, la, de, la, de, la, de la industria del calzado de la Canadá, uh -huh. y la gente pues hacía sus fiestas y, y ahí ponían puras cumbias. ¿Sí? Es que y la y cumbia se llamaba el bailongo. ¿Cuál ibas a bailar? por pues la, la que se le iba corriendo el cuate que estaba ahí poniendo los discos. Fíjate, dependías del gusto musical y del conocimiento musical de quien tenía el tocadiscos. Pues, sí, y, y el tema era, pues eran las cumbias, porque era barrio latino. Sí, era para calzado, bailar. De Ajá. Entonces el sonido surge... Para, bueno, desde el Sound System de los... Sound System. En, en, en el Caribe con, con, con el reggae y todo ese rollo. Uh -huh. Es porque pues, ellos no tenían varo para construir, comprar instrumentos. Uh -huh. En el DF, pues el que tenía un tocadiscos o algún equipo de sonido, pues uh -huh. era el que rifaba. S y comenzaba a poner discos y lo contrataban. Era el FIFI. Claro, ya después, este, como viene la, la comercialización, ahora son, ahora son DJ. <risa> ah, y luego si vienen de, de allá de Europa. hasta uh -huh. Van cincuenta mil bueyes, ¿eh? Ah, claro. Y el cuate nomás está con pincin, pincin, pincin, pincin, <risa> y ahí, bueno, cada bueno, quien sus pero, gustos, ¿no? Sí, sí, pero claro. Pero para que veas cómo el barrio y luego se hace fifí. Pero también, <risa> fíjate, yo, yo a tu comentario le pondría, también sería aburrido que a todos nos guste lo mismo. Pues claro. Porque no habría una competencia sana en decir, ah, yo voy a hacer mejor las cosas, yo voy a meter este ritmo... No innovaría nadie, Ajá. ¿no? Entonces siempre sería lo mismo, sería muy aburrido. Pero bueno, ¿te parece si escuchamos la primer canción de sí. hoy? Sí. Que es precisamente esta, Cumbia Gabacha, pero yo me di a la tarea de escuchar como parte de lo viejito, digamos, y de lo nuevo. Entonces, me traje casi todas las versiones eh, en una forma más, más moderna. Sí. Esta eh, de Cumbia Gabacha es con el Dr. Shenka, que a mí me fascina. ¿Quién es el Dr. Shenka? Timmy. <risa> el vocalista de Panteón Rococo. Y fíjate, dice algo muy padre. Cuando la gente se junta, se junta para bailar, recordando las tardeadas del Distrito Federal. A los Tibiris. Oh, my God. eso. Te lo juro que eso hizo que mi cuerpo vibrara. Eso es de tremendo. De hecho, el antecedente, pues, antes le decía Tibiris. Ajá. Porque Tibiris tiene que ver con un bailongo, pues. Sí. Después pues, ya son sonideros. Estoy hablando a lo mejor de, la, de los años cincuentas, ¿no? Imagínate si ahorita casi a veces no tienen varo para tener equipos. Entonces, Imagínate menos. en los 50, pues, el que tenía un equipo de sonido era el rey. <risa> sí. Pues mira, ya que mencionaste bailongo, después de esta canción vamos a venir a, a hablar de todos los eventos que tuvimos el fin de semana. Pero por lo pronto nos vamos a deleitar con la cumbia y abacha. Párense a bailar. Bailar es lo máximo, es el mejor vicio que podemos tener. Vamos a escuchar. Cumbia Gabacha Eso. Una vez más consentimiento, sentimiento Alberto Pedraza El rey de la cumbia, sonidera en México Doctor Sheka Internacional Cumbia, cumbia. ¿Qué tal, maestro? Ahí está. ¿Empezamos bien o no? Sí. Con, Muy el, bien. con el buen doctor Schenk. A mí me encanta, pues, me fascina Panteón Rococó. Y, y bueno, ¿qué vamos a platicar? ¿Qué hicimos este fin de semana? Pues, nos sí. lamentamos, eh, primero nos lamentamos, eh, ¿cómo se dice? Maratónica. Tuvimos tres eventos con Tropical Yea el fin de semana. O sea, en dos días tuvimos tres eventos de Tropical y luego estuvimos con nuestra amiga Angie de Senatapatía ahí un ratito celebrando su quinto aniversario. Saludos, Angie. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí nos tocó ver a Tropical. A una agrupación que se llama Gamboa. Sí, muy buenos muy los buenos. chicos también. Y eso hicimos el sábado. Ah, no, pero no, antes no no, no. antes o sea, estaban los, los los de la lucha cumbia. Ajá, antes la empezamos desde bueno empe... el viernes fue cuando vimos a Tropical primero. Ya ni me acuerdo de tan cansados sí, que terminamos. En el, en el, ah, ah, sí, en el Miravalle Fest. Miravalle Fest Muchísimos también se... saludos también a Hetza, a Martín, que también recibimos la invitación. Estuvimos ahí presentes en el Miravalle Fest y estuvimos bailando también, Como siendo testigos. La cómo la gente hicieron un. Ellos tienen una. Dinámica donde bailan eh, el payaso de rodeo Ajá. y la gente se une. Entonces era toda la plaza cívica de Miravalle llena de gente bailando el payaso. De... Creo que sí se llama así el payaso sí. de rodeo y la gente es súper prendida. Así que muchísimas felicidades por su evento. Creo que fue el quinto también, ¿no? El quinto, sí. Se me hace. Ahí vimos a Tropical y entonces nos vamos al sábado al casino live primero. Eh, ahí bailamos dos horas sin parar. Con Lucha Cumbia, con Lucha Cumbia. Eh, que la hicieron tremendo enmascarados. La gente sigue alucinando con esas máscaras. Sí, ya eh, hicieron clásicos. En el <risas> Lucha. De ahí nos fuimos al evento de Angie, de cena Tapatía, y nos encontramos nuevamente con Tropical. Y el domingo nos fuimos a la plaza. No al parque Roberto Montenegro. Roberto Montenegro de Polanco, emblemático el parque de Polanco, enorme, yo no sabía que era tan grande, muy grande, ya de hecho recordamos que ahí tuvimos eventos nosotros también hace tiempo con la academia, en, el, en la iglesia, en el atrio de la iglesia, pues o sea, ahí nos invitaron, ah, a no, nosotros donde porque... nos inviten, ahí vamos. vamos. Bueno, hasta ahorita, <risa> no nos hemos negado jamás, pero pues ahí tuvimos el gusto de conocer eh, a mucha gente, a los homies que estaban acompañando a los firmes reales para eh, celebrar, si no es, lo estoy equivocada, su cuarto aniversario. Eh, ahí nos tocó conocer mucha gente linda, yo no sé por qué se me da eso de hola, ¿cómo estás? y llegar a conocer a la gente, soy fulanita de tal, me gusta lo que haces y me tocó coincidir con Gaby, Gaby es una persona que desde hace un par de años tiene un negocio de ropa que se llama Ford, es eh, ropa de acuerdo al gusto, pues al gusto cholo uh -huh. o, al, o al estilo cholo, uh -huh. que son playeras eh, holgadas. A, holgadas, pero sus diseños están padrísimos, yo ya tengo pedida la mía, me dijo que en unos cuantos días ya la voy a tener, no te voy a decir cómo es, Juanito, hasta que la veas, muy linda persona, le comentamos esto de Amfibios Radio y todo, y nos presentó directamente a Laura, Laura es la organizadora de este evento que se llevó a cabo ahí en Polanco, Entonces, mis respetos porque todo estaba muy bien organizado. Hubo varias cosas antes que nosotros no pudimos ver. Eh, llegamos al mero bailongo, que era lo que queríamos ver, y es impresionante. ¿Todos andaban bailando, sí o no, maestro? Tocaron los tropicales, o sea, los tropicales no se aprietan, donde los invitan mal. Ellos son todo terreno como son todo tú, como, Juanito. Man, son todo terreno. <risa> Ellos dicen que en el casino hay elegantes, en el casino hay elegantes, que en Polanco y así bien de barrio... Y llegan También, así. Mamos. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Eh, yo aprendí varias cosas ahí. Observas muchas cosas. Y personalmente les doy las gracias por habernos dado la confianza de platicar con nosotros. Ya vamos el día de mañana a poner una fecha con Laura para eh, que nos haga el honor de visitarnos aquí en el programa y platicar. Es todo movimiento, un movimiento, un estilo de vida, lo, sí. el, el, el estilo cholo. Sí. Y, este, y hay muchos prejuicios, ¿no?, en, en la sociedad hacia sí. las personas que visten de cierta manera, pero yo platicaba con ellos que, o sea, tú te, ellos se identifican así con los tatuajes y la ropa holgada como la gente se identifica, los que usan ropa Gucci o no sé qué. Ajá. Entonces. Hay que respetarnos. Pues, claro. Hay que respetarnos. Fíjate que creo yo, si sí, sí, no estoy mal eh, o mis pensamientos no están equivocados, Que la, los, los países que se llaman de primer mundo creo yo entender que una de las principales cosas que ellos manejan es el respeto hacia el otro. Uh -huh. No se están preocupando en tonterías como esta de es que se viste así, se peina así, se rayó, o sea. O es moreno. Es moreno, es <risa> blanquito, o sea, la <risa> verdad es que creo que ellos tienen cosas más importantes, ¿no? Entonces, si algún día queremos ser una mejor sociedad, debemos empezar por esta parte, de no juzgar o prejuzgar a alguien solamente por cómo lo ves. Todos somos normales, entre comillas, todos tenemos algo raro, entre comillas, todos estamos locos, entre comillas, o sea, somos una sociedad muy diversa, y ¿qué tenemos que hacer? Aprender del otro, ¿sí o no? Si el otro, lo que le gusta a mí, ¿qué me importa? ¿no? O sea, cada quien su vida. No, no, no, y aparte, interésate por lo que hace el otro, porque probablemente sabe más que tú de algún tema. Hay que generar empatía. Exactamente, y hay que ser más, ¿no? Hay que pelearte con el otro. ¿O no, no señor hay, Funk? Hay, no, no, está, ya se fue a los tacos. Uy, uh, ya se fue a los tacos. Se pares. fue al califa de león. Bueno, es que yo, a le, a tacos. yo le preguntaba al señor Funk porque yo sé que él era cholo en sus buenos tiempos. Ah, no, todavía. <risa> Trata de esconderlo, pero no puede. <risa> pero bueno, aquí tenemos un, un muy buen representante que hace muchísimas cosas, que es muy reconocido, que tiene un talento impresionante, O sea, no hay que juzgar a nadie al contrario. Así que bueno, ya tendremos aquí oh, en pero esta... No no a ser menos más porque es chino. Pues no. Porque tiene barba. No. no, tampoco. Bueno, casi tiene barba. A la Ochimín. Sí. Esto de es un personaje, el señor Fong. Ya se lo presentaremos aquí a, a Laura. Y pues pronto, esperen esa entrevista porque seguramente va a ser muy, muy interesante, como otras que hemos tenido. Así que muchísimas gracias hecho, por pues, todo lo aprendido el fin de que... semana. En Polanco se si hicieron un Polanco Fe, sería padre ahí uh, en el sí. Parque Montenegro. Ya me no vi. No si los filmes reales ahí podrían hacer algo. Pues se lo vamos a platicar a Laura y igual sí, en una de esas. Sí, involucrar a los comercios, porque es un lugar. El parque pues, es un lugar muy emblemático, yo lo conozco desde que era un niño. Sí. Ahí ha cambiado mucho porque antes pues, estaba todo oscuro y. No, ahora ya está todo no, muy ya iluminado, está todo bonito el piso, banquitas. Va a haber un evento en una esquina del parque y del otro lado no escuchas nada. No ni te enteras, pues de hecho cuando nosotros llegamos yo dije no hay nada, no hay nada. No, pues camínale poquito mi no, reina y llegas. Así no, <risa> tremendo. Así que bueno, pues maestro mucha plática como siempre, pero tenemos que seguir escuchando música. Te voy a poner la segunda, te voy a platicar poquito. En el 2001, Alberto Pedraza decide separarse del grupo que tenía con su hermano Aarón para iniciar una carrera como solista. Y fíjate que ese mismo año eh, graba su primer, su primer disco ya como solista. Impresionante, ¿no? Que tan rápido se logren las cosas. Uh -huh. Al año siguiente va a grabar eh, uno de sus mayores éxitos, que es La Guaracha Sabrosona, El disco se llamaba De Reventón. ¿Qué tiempos estos, no? Donde tenían que grabar eh, LPs, LPs para poder eh, sacar todo su material. Y ahora tan fácil como que ya escuchaste la nueva, entras a la plataforma que quieras y ya está ahí, ¿no? Antes tenía, tenían que armar un disco, no sé, de 10 piezas. No, o sea, ahora no, ahora no. Ok. Eh, ay, mira lo que te decía. Ahora sus canciones se han convertido en éxitos para sonideros como Sonido La Changa, Sonido Marisol y Sonido Conga, que son de los más reconocidos, ¿sale? Pues vamos a escuchar una que se llama Cumbia Callejera, que creo que esto del sonidero está súper ligado con, con la calle, ¿no? Sí. Es maravilloso ese conjunto. Esta canción la interpreta en combinación con Santa Fe Clan y dice, vamos a gozar cumbia callejera que se goza donde no quiera. Vamos a escuchar. ¿Como con los cumbias reales? ¡Claro!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 Ay, ay, ya, ya regresamos, maestro. Tenemos saluditos, nos está escuchando Gaby. Muchísimas gracias, Gaby. Eh, espero mi camiseta, toda bonita, mi playera. Y eh, ya Laura nos dijo que nos miramos muy pronto, maestro. Mañana ponemos fecha, esperemos que se pueda la próxima semana. Sí. Porque a mí me interesa muchísimo aprender de esta cultura. Y le vamos a mandar saluditos a Ichiro, que dice que hoy sí nos está viendo en el Facebook Live. Ay, quiero pasar ahí. Ajá. ¿Qué El es cumbiero de...? cumbiero mayor. Eso. Uy, ni lo <risa> hueles, por favor, al cumbiero mayor. Se le va a quedar... Si así ya lo traen de chiqueado, imagínate nomás, le Ajá. decimos así. Eh, pues nos vemos mañana, por, por lo pronto nos vemos mañana en clase... Eh, para aprender otros pasos para los eventos que tenemos este fin de semana, Sí, en el casino live, el tropical yeah. vamos a repetir eh, estamos con todo esperemos tener mucha gente el calor está afectando todo sí. el calor está haciendo que la gente eh, como que no, queram, no queremos salir, no queremos hacer ciertas cosas porque ya estás pensando que vas a sudar Pero la verdad es que no hay que perder las oportunidades de unos buenos bailongos, así como este del fin de semana. Sábado, 25 de junio, en el Casino Live, pueden hacer, llamar, su, bueno, perdón, llamar y hacer su reserva directamente. O si alguien quiere eh, hacerla con nosotros, también manden mensajito y les ayudamos a hacer su reserva. Invitamos a todos los firmes reales que así como anduvimos bailando ahí en Polanco el sábado pasado, el domingo pasado igualito, vámonos todos al casino a bailar también, para, para, para que veamos la diferencia de andar bailando eh, eh, afuera, bueno, creo que hoy va a estar más fresquecito, ¿verdad? Sí. <risa> Pero bueno, para que veamos qué padre se baila también con Tropical dentro del, del Casino sí, Life, sí. ¿no? Así que tómenlo en cuenta, hagan sus reservas. De hecho, el sábado pasado que estuvo, pues, estuvimos Cumbia. con la mucha Cumbia, A pesar de que estaba el partido de fútbol de las chivas, hubo mucha gente, fue la mera hora, es, no, y el ambiente se puso muy padre. Sí, a la gente le llama mucho la atención esto de las máscaras, es, sí. es impresionante como cómo ese niño interior que llevamos Ajá. todos, de repente sale y, y te emocionas ¿no? con algo así. Y todos quieren la foto. ¡Claro! Oye, pues volviendo a Alberto Pedraza, que por cierto vamos a mandar saludos y vamos a agradecer porque eh, parece que sí nos va a regalar un poco de su tiempo cuando estemos en Ciudad de México para platicar con él y pues estar ahí emocionados conociendo más de él, ¿no? Te platico que entre sus éxitos se encuentran canciones como La Cumbia del Cuervo, La Cumbia Gabacha, Hoy Vía la Negra, tiene... Eh, 15 álbumes editados con influencia de músicos colombianos como Alfredo Gutiérrez, Los Corraleros del Mahahual, que son de tu completo gusto, Pedro Laza y Rufo Garrido. Después te voy a platicar en otro programa quién es Alfredo Gutiérrez. Me ha dejado impresionada, pero ya después te, te platicaré bien. Así que, eh, pues, nada más así todo eso está con, con el señor Pedraza. En alguna entrevista que le hicieron, dijo que la cumbia estaba en su apogeo otra vez. Hecho, Tú algunas veces has mencionado la algo así. se ha ido. Como la... que descansa poquito, se ponen otros ritmos de moda, se van esos ritmos que no eran tan estables y regresa la cumbia con todo, ¿no? Es que la cumbia es, pues es del, del barrio, de los campesinos. O sea, de la gente de, del pueblo, pues, la sí. cumbia y el baile, la cumbia, ahora con, con la mezcla de nuevos ritmos, que se le ha dado incluso la, el término que es como el nuevo punk, bueno, parafraseando un poco a los ingleses, con la erupción del movimiento punk en los setentas en Inglaterra, uh -huh. como un método de, de medio de protesta, la cumbia, sobre todo en Sudamérica, ha tenido un auge tremendo. Y aquí en México, pues, está como retomando. Aquí en Guadalajara yo quisiera que hubiera un poquito de más. Estaría chido que hubiera, imagínate, bailes sonideros en las plazas. Estaría padrísimo. Sí. Ahí en México encontramos un movimiento que, de hecho, nos lo, nos lo mencionó Calvox, eh, que se llama... Nueva red de bailadores, algo así. Sí, algo así. Estuvimos también ya platicando con ellos y pues ellos no son personas que se dediquen justamente a esto, sino que cuando ellos tienen oportunidad, hacen una convocatoria para bailar, no solamente cumbia, diferentes ritmos. Eh, y la gente llega y son bailes masivos. ¿Y de qué se trata de que te muevas? ¿Cómo? Como tú quieras y como tú sepas. Hay que decirle a Calvox, hay que organizar un marilongo así en la calle. ¿no? Oh, eso estaría muy un padre. Sonidero, ¿no? El, el Calvox es el indicado. ¿eh? Se estaría Porque bastante bien. Sí si la rompe bien. también, se pon, pone unas salsas que... Sí, veces, que no cualquiera no conoce, cualquiera. la verdad, sí, sí, sí. El Calvox sí, sí, sí es sí que sabe. ¿eh? Vamos a aventarle la bronca a Calvox. <risa> sí, vamos a hacer un evento sonidero en la calle, a ver, el sonidero mm. a la calle. ¡Órale, ya me vi, maestro! <risa> ¿Y para que se prenda el cerro? Sí. Sí, de vas, por Juanito? sí. Eso. Y bailas, Juanito. Sí, ya, ya quedamos. Unos pasos de sonidero bien prendidos. Yo te enseño unos. <ríe> ¡Qué obole! Oye, pues vamos a escuchar otra canción. Esta se llama Amor Sincero. Tiene una voz femenina que es la de María Barracuda. Eh, una cumbia así como ligerita, también muy al estilo de María. Vamos a escuchar, vamos a bailar otra vez y regresamos con más. What's oh, up? Mm -hmm.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 te encantarán. Regresamos, maestro. Puro bailongo, ¿a poco oh, no? no? Para ir calentando los piecitos para este fin de semana, para este sábado, ponernos una muy buena cansada con Tropical, seguramente van a lanzar sus mejores cumbias. Esperemos. ¡Vamos, Juanito, el sábado! ¿Qué tienes que hacer el sábado? A ver. <risa> Está comprometido. Oye, eh, fíjate que Va a ser un año ahora, el 4 de junio, que Alberto Pedraza celebró sus 50 años de trayectoria. ver María! Fue un fiestonón tremendo, así como ese que tú andas organizando por los 200 pues, programas. Por los 200 programas. <risa> por los 200 años. Eh, él se festejó en el Teatro Metropolitan. Parece ser que antes estuvo en otro evento y a él le fascinó el teatro y dijo, aquí, aquí me voy a festejar. Entonces, tuvo artistas invitados como Ray Mix, como el Dr. Shenka, como Alfredo Gutiérrez, que quedamos que va a estar pendiente, y otros artistas muy reconocidos, con los cuales hizo fusiones con géneros de música como ska, rap y pop con la cumbia sonidera. Uh -huh. O sea, todos podemos sumar. Claro, la, y aparte la cumbia pues, lo puedes combinar con todo, con Pepsi, con, <risa> <risa> con, ron, con, con ron, con un mezcal, ¡Uy, ¡Oh, no sabes! Es una muy buena combinación, con una tejuichela también. <risa> Entonces, pues, hay que dejar de, de hacerle de repente... Bueno, creo que somos como los tapatíos, ¿no? Los que de repente le hacen como el feo a la cumbia. Sí, es que acuérdate que Guadalajara es un... Una ciudad muy clasista. Y a veces dicen, no, de la calzada para allá. Para allá más. Y les dices, oye, te invito, vamos a Polanco, que ahí cenas bien rico. ¿A Polanco? Jamás en la vida. Pues qué bueno, porque nosotros alcanzamos a cenar muy rico y delicioso. Así cenamos muy, el domingo y así cenamos ayer. Oh muy, my God. Eh, muy económico y muy plagado. Y, y por padre. cierto, le mandamos saluditos a Ricardo, que ya fue aceptado en el grupo élite de Anfibios para ir a cenar. <risa> de las fritangas. Ayer ya nos lo llevamos a, a Polanco con Doña Nena. Tenemos pendiente de entrevistar a Doña Nena. Sí. Pero doña Nena la tenemos que entrevistar en su casa. Sí. Es todo un personaje, doña Nena, la cenadrilla por la calle de Julio Granados. Y la verdad, no me acuerdo qué número. No, no sé. Está enfrente pero, de la escuela, es me, todo lo que me, sé. pero lo, me lo voy a investigar porque doña Nena es un icono de la colonia y en Polanco. Porque les hace cenar, les hace comida a muchísima gente. Y sí. el pozole, pues el pozole rifa ahí con doña nena. No saben, de verdad. Cuando quieran impresionar a alguien, vayan, compren pozole con ella. Y ustedes digan que ustedes lo ustedes hicieron. Ustedes lo hicieron. <risa> Les va a quedar de maravilla. Oye, nos está mandando saluditos Jaime Casillas Sotos desde San Luis Potosí. Ah, saludos hasta... Muchísimas gracias por escucharnos, muchas, muchas gracias. Sí. Eh, en San Luis debe haber buena cumbia, ¿eh? Que pues que pida. nos platique, que nos platique Jaime. ¿Cómo ¿qué anda tal? el sonidero por allá? ¿Qué tal son allá para bailar cumbia, salen a la calle, aprovechan el calorcito, que se escucha en las fiestas? Porque sí, de repente uno cree que donde quiera escuchan no. lo mismo que uno y pues resulta que no, ¿verdad? Pero bueno. Que se venga el sábado y nos vamos ahí con el Tropical G a bailar al Casino Live. Ay, te va a decir que si tú le pagas los viáticos. ¡Ja, <risa> Creo, no sé. Ok, eh, completando el, el comentario que hace el maestro Pedraza, dice, la cumbia está en su apogeo otra vez, se durmió un rato pero nunca desaparece, es universal, comentario que apoyo, y es la embajadora tropical en el mundo y al incluirle géneros como el hip hop, pues se actualiza. Mira, el, la muestra más palpable es que el sábado pasado los Cumbio Boruca tuvieron un concierto en París. En París, y les fue uh, de maravilla, Saludos a Tadeo. Entonces a los Le Cucu, pues les puso a bailar ¿no? Y, y sabes que, ya sabes que... Le que... dijeron, le gustó. <risa> ya sabes que ellos tienen un manejo del escenario Ya sabes que Chris Trombone hace bailar a todo mundo Entonces me toca ver un video donde él les está explicando Los movimientos que tienen que hacer con los brazos Y ellos se le quedan viendo Y pues me imagino que los que no hablan español Pues captan que son los brazos los que tienen que mover Y empieza el montón de gente a mover los brazos Y es increíble saber que un ritmo de música Te puede o puede lograr que hagas clic con alguien que no sabes quizás su cultura, que no hablas su idioma, pero que sientes ese mismo gusto. Entonces, maravilloso. Les fue tremendo a los, a los este, borucos, bien conocidos. Sí. Entonces, todos los grupos de cumbia que van a hacia Europa, pues, la rompen. ¿no? Sí. Ahí tenemos a Chico Trujillo. No a, sabes. A la Dele Valdés. La Dele Valdés, por cierto, tiene un concierto próximo en el estadio del Ferro... Car del Ferro. Sí. En, en Argentina y de, de seguro van a llenar el estadio es que van a empezar con su, cum, con su cumbia con sus conciertos, van a hacer una gira por sus 15 años uh -huh. entonces, ojalá que nos toque otro. que vengan a Guadalajara <ríe> oh, sería buenísimo, ya, ya les preguntaremos oye, vamos a escuchar una canción más eh, Esta se llama Corazón Enamorado Y es con alguien que a ti también te gusta mucho Que se llama Ray Mix, Ray Mix. Dice, eh, bueno, un poquito para Quien no, conozca, con, quien no conoce a Ray eh, El estilo de cumbia Que él eh, utiliza O, o hace, se, se le llama Electrocumbia uh -huh. Ahorita vamos a, a saber por qué, vamos a escucharlo Y regresamos uh -huh. Y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, es mi esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Desde aquel momento digan que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para ti. Es mi esperanza y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Yo quiero tenerte. Y esto es la electrocumpia con Phoenix y Alberto Terraza. Desde qué momento vida que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, de mi esperanza. Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Quieren bailar el sábado. Sí, sí, Ahí sí. Ahí nos vemos. Ya regresamos, ¿cierto? Ah, Juanito, avísame. Ay, sí, perdón. Es, uno, cero. es que no sé contar. Ah, mira, nos dice Laura que sí, que vinieron de Aguascalientes y de León. Ah, padrísimo. Qué genial. Eh, gracias por los saludos. Igual. Hay que aventarnos un buen bailongo, Laura, convéncelos y nos vemos el sábado en el casino, ¿qué te parece? Sería okay. muy bueno. Hacemos cambio de pasos. Ustedes nos enseñan unos prohibidos y nosotros les enseñamos otros pasos prohibidos. ¿Cómo okay. ves? Hacemos ahí un trueque de pasos. En pareja, para bailar en pareja. Sí, sí, sí. Oye, pues, aparte de, de esto, te quiero eh, platicar un poquito sobre eh, la canción que es como el ícono de Alberto, del maestro que se llama La Guaracha Sabrosona, La ya hablábamos al principio de ellas, y yo me encontré unos comentarios, me, me parecieron interesantes y divertidos, digo, como cuando nos gusta una canción, es como cuando le echas a la rocola y otra vez, otra vez, ¿no? Y le pones y en, el, en el spot y dices, por favor, otra vez, y si la quiero otra vez, Francisco. y dicen, órale, y dicen por ahí, eh, ahora, ahora que está la Alexa de moda, que dice, Alexa, pon esa canción, por favor, porque es la que me gusta, ¿no? Entonces, sobre la guaracha el maestro platica, dice que una vez en Estados Unidos tuvieron que tocarla casi por 40 minutos, porque la gente no quería que se acabara. Eso fue en Estados Unidos. En México, dice, la hemos tenido que tocar aún cuando se va la luz. Dice, porque la gente no nos la perdona. O sea, pueden tocar todas, pero, ay, perdón, pero si no han tocado... Eh, este de La Guaracha no se puede terminar el concierto Dice, es una canción que está tan arraigada En la memoria colectiva Dice que para él es como Un tema terapéutico Dice, la gente se pone feliz Se olvida de sus problemas, limpia el alma Y el cuerpo uh -huh. Sí, ¿no? Como Una limpia de, de, de energía Ay, por cierto, le mandamos saluditos a la chica del staff Porque no ha podido estar con nosotros uh -huh. Eh... No podía estar con nosotros porque trae ahí un poquito entre el cuerpo y el alma, pero Ajá. ya está haciendo estas limpias con unos buenos cumbiones, así que esperamos verla pronto, la extrañamos y la queremos un buen. Con el chamán de la cumbia. Exacto. Oye, pues, eh, ¿te parece? De, de, a ver, déjame verla ahora. Perdón, es que estoy entre el guión y los saludos y mensajes. Eh, te parece si ya que mencionamos ahorita esta parte de, de la de esta cosa interesante de la guaracha, pues te parece si la escuchamos de ah, una vez a a se puede Juanito sab... la de la guaracha sabrosona y nos la bailamos no Juanito ¿qué? la bailamos mandamos y contestamos <risa> <risa> <risa> Juan, pero qué afán con querer hacerme bailar pues pero ahorita quitamos las mesas ¡Au! ok <risa> vamos a escuchar la guaracha sabrosona regresamos para la última canción que es la que te digo que yo no sabía que era de él y es de mis canciones predilectas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 Dice Ichiro que desde el día del casino, lo último, que no te dejaste que no te dejas ver, dice. Que te extraña que no seas así. No, no le haces, estamos al aire, no pasa nada. Oigan, pues ya regresamos, maestro, y nos están mandando la información de un festival sonidero que va a haber en San Luis Potosí. Ave María. Este domingo 26 de mayo, en una plaza que se llama Fundadores, a partir de las 3 de la tarde. Y va a haber música como de. Dice, Royal Música de Barrio, El Excesivo, eh, Diro, creo que dice Diro, eh, Sonido Congo, eh, Chila, Estéreo Rolas, Evento 100% Familiar. Eh, ay Dios, aquí dice, ¿qué será? ¿Callitas? Uh -huh. O algo así, no sé. Dice de Don Lalo Vázquez. Eh, ah, pues que se dejen caer todos por allá. Si nos puedes compartir después un videíto, eh. Jaime, te lo vamos a agradecer para saber qué tal se pone el bailongo por allá. ¿Cómo ve, maestro? Digo que nos hace falta que hacer un, un, un evento sonidero. Sí, ahorita, mira, llegó justo el indicado con sí, el que podemos empezar a, a, a platicar esto. Sí. ¿Y qué te parece si incluimos a nuestros amigos de Echeverría? Claro, de Lecheverría, de creo que ellos también serían muy buenos candidatos para estar eh, aquí inmiscuidos en ese tema. Estaría padre. ¿no? Maestro, pues tristemente, pero ya nos tenemos que retirar. Ah. Eh, esto es bastante triste, la verdad es que sí, pero el próximo martes vamos a ver si ya podemos tener a Laura sentada en esta los mesa, a los firmes reales para que nos platique. Pues, ¿de dónde nace como esta idea de hacer ese club y, y de.? De hecho, el nombre pues, suena como a grupo norteño, ¿no? <risa> no sé, maestro, sí. Sí, como no, los <risa> sí, firmes real. Ah, para la gente que <risa> nos está viendo en Facebook, aquí quien tenemos de chico de fondo es nuestro patrocinador de ciudades caminables. Cada vez que tomen una foto linda por la ciudad, etiqueten a ciudades caminables. Así los pueden encontrar en las redes. Eh, hay que ir, dice nuestro amigo Guillermo Rodríguez perdón, que hay que ir por la ciudad siempre mirando las cosas lindas no nada más las cosas feas entonces cada árbol bonito eh, no sé, fachada bonita cosas curiosas. cosas curiosas que han pasado que de repente pasas y dices, eso no estaba ahí ah bueno, yo les diría que miren la ciudad, no el teléfono exacto, sí, porque luego nos atropellan <risa> sí, sí, sí. Ok, saludos a Noemí también. Muchísimas gracias a todos, no sé si me brinqué algún saludito, pero de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Eh... ¿Estamos hablando de Noemí y Cruz? Sí. Ah, pues que nos saluda Cruz. Sí, también, muchísimas gracias. Ok, pues la última canción del día, maestro... Es una canción que de hecho nuestros amigos de Tropical tocan normalmente en cada presentación que ellos tienen, la canción se llama La Cumbia de las Estrellas, yo no sabía que esta canción es del maestro Pedraza, eh, te la voy a dejar en compañía o en fusión con Big Javi, ¿sabes quién es? El vocalista del grupo Inspector. Oh, ¿Te acuerdas? Sí. De Inspector. Ah, pues te la voy a dejar eh, con él. Y fíjate, me, ya sabes que me encanta leer los comentarios de YouTube. Entonces ahí un comentario dice que la cumbia es lo mejor de México. Oh. Así que hay que sentirnos orgullosos de que tenemos fíjate tanto que talento. Yo escuchando eh, eh, comentarios de gente colombiana que dicen que México fue el que le dio el impulso a nivel mundial sí. a la cumbia porque allá las las clases medias la menosprecian, digo. En Colombia. Yeah. Dios ah, ah, <risa> diría pero María. Pero está bien, así está bien. Diría María, Diosito de mi vidita. <risa> pero bueno, pues tendrán sus razones, ¿no? Sí, ya sabrán. Quizás son más salseros que cumbieros, no sé. O bueno, no sabemos. No sabemos. No juzgamos, solamente es el comentario. Les agradecemos a todos. Pónganse a bailar esta última cumbia de las estrellas, que sin duda quis bueno, no, quizá escuchemos este sábado con Tropical, y si no, pues ya nos tocará después, ¿sí? Y hace falta que los Lucha Cumbia toquen la de El León. Hoy tienes que ir a decirles que quieres que saquen esa canción. Vale. <risa> Saludos y no, gracias a, el a tigre, todos. El león. <risa> Yo también dije, no sé cuál es esa, pero bueno. Muchísimas gracias, Juanito. Mil gracias. Y nos escuchamos el siguiente martes. Vámonos a bailar. En una noche llena de estrellas. Ahí bailamos a la negra soledad. We're okay.